Sí, bueno, ¿qué tal Alicia? Un gusto saludar a toda la audiencia de Radio La Barría. Efectivamente, lo que anticipó el intendente Severri en, en el momento de su reasunción, en el mensaje dirigido en el Consejo Deliberante, es de una iniciativa que hemos trabajado a lo largo de, del año 2011, una iniciativa que surge en lo que es el Consejo Local de Niñez y Adolescencia, que es un consejo. conformado ya hace un tiempo en nuestra ciudad a partir de la nueva ley de protección de los derechos del niño y que integran distintas entidades que trabajan con la promoción y la protección de los derechos del niño aquí en Olavarría. Este proyecto de Centro de Día de Adicciones,、eh, la idea es que pueda abordar y hacer un tratamiento integral para niños y adolescentes. Entre 12 y 18 años, con problemáticas、eh, relacionadas al uso y abuso de alcohol y otras sustancias. En realidad, esa fue la definición del proyecto y el debate del proyecto se dio en el marco de, del Consejo Local. Este proyecto se elevó al Intendente en el transcurso del año y la iniciativa fue aprobada, a partir de lo cual nos pusimos a trabajar en la capacitación. De lo que van a ser las personas que van a trabajar, pero además、eh, la capacitación de todas aquellas personas comprometidas con el tema y que trabajan en instituciones vinculadas a, a esta temática o a la problemática de, de niñez y adolescencia. Es así que a lo largo de todo el año 2011,、eh, después de firmar、eh, un convenio con la Federación de ONGs que se dedican a, a este tema, Eh, más concretamente la, la FONGA, que es la Federación de Organismos No Gubernamentales de la Argentina para lo que es la prevención y el tratamiento de, de abuso de drogas.、Eh, luego de firmar ese convenio se desarrolló durante 12 módulos una intensa capacitación los días viernes、eh, de 13 a 19 horas que culminó、eh, hace prácticamente、eh, un mes. Y donde hemos entregado la certificación de esa capacitación a más de 70 personas de aquí de Olavarría. En el proyecto que definió el Consejo Local, había, obviamente hay un equipo de trabajo que está definido, un equipo interdisciplinario con un coordinador y profesionales de las distintas disciplinas, más operadores de calles y talleristas que están contemplados en lo que va a conformar el equipo de trabajo. Que, de acuerdo a lo adelantado por el intendente José Seberri, se va a nombrar a partir de, de febrero de, del próximo año. Además, obviamente, este centro de día va a depender de, de la subsecretaría de Desarrollo Social y, en relación directa con dos áreas que trabajan con la problemática de niñez y adolescencia: una es nuestra dirección de programas de niñez y adolescencia a cargo de Dolores Muro. Y también en relación con el servicio local de niñez y adolescencia de protección de los derechos que está a cargo de la licenciada Silvia Díaz. Y también, bueno, como te decía, con un aporte importante de muchas entidades que están conformando el Consejo Local y que han hecho aportes muy significativos. Entre ellos, yo no quiero dejar pasar por alto esta vinculación con la Federación Local. Con la FONGA, con la Federación de Organismos No Gubernamentales,、eh, que fue propicia a través del de, contacto con, de Cumelén y en particular de, e d u a r d o Vera, que integra la comisión de esta federación. Y bueno, obviamente,、eh, va a trabajar la problemática, e、eh, n conjunto con, con la red de, que se ha conformado y que tenemos funcionando para la, para la atención de distintas problemáticas sociales. Concretamente,、eh, el, el centro de días se plantea para la atención de, ni, de niños y adolescentes. Justamente、eh, en esto quiero también decir que esta iniciativa de, del centro de días de adicciones surge también un poco、eh, por una falta de política más intensa, quizás de los organismos、eh, provinciales que, o de, de la provincia que, que tienen que. Eh, trabajar en este tema,、eh, como una decisión política, el intendente desde el municipio se compromete con este tema y por eso está esta iniciativa que presenta el Consejo Local y particularmente con una franja de edades que va entre los 12 y 18 años que ya van presentando esta problemática de uso y abuso de, de alcohol y, como bien vos decías, de otras sustancias y, y de drogas, ¿no? Eh, es, eh, quiero señalar que no es, una, no es común que un municipio、eh, asuma un compromiso de esta manera con esta problemática.、Eh, es un Generalmente, bueno, nosotros aquí en Olavarría tenemos un organismo provincial que depende, d e en este caso, de la Subsecretaría de Salud de la provincia de Buenos Aires, que se encarga de, de, del trabajo y de la temática. También la gente del CPA está formando parte del de Consejo Local que ha decidido llevar adelante este centro de Dían. Pero bueno,、eh, es, de alguna manera es asumir un compromiso con una problemática que se evalúa de manera creciente y vinculada a una franja etaria、eh, que, que incluye a niños y adolescentes. En, dentro del proyecto que, que se ha definido y que se ha elevado al Intendente、eh, está. Contemplado distintos aspectos, entre ellos、eh, justamente lo que vos señalás, además de, del equipo de trabajo, de la forma de abordar la, la problemática y obviamente relacionada con, con la familia. Hoy nosotros tenemos para todas las、eh, problemáticas sociales、eh, un abordaje integral que tiene en cuenta a, a, la, a la familia o al grupo familiar, ¿no? Y esto más allá de. De esta problemática específica de, de, del, del abuso de alcohol y de, y de drogas, también para otras problemáticas.、Eh, nosotros hemos tratado de,、eh, y esto creo que es compatible con, con una visión que se ha ido imponiendo favorablemente, de,、eh, bueno, de asumir、eh, cada una de las problemáticas que incumbe n a niños y adolescentes. Con su grupo familiar y, y desterrar de alguna, ine, de alguna manera la vieja idea de institucionalización. n o Por eso esta figura del centro de día que va a funcionar desde la mañana hasta la tardecita.、Eh, nosotros, ya también,、eh, quiero decirte, hemos、eh, definido el lugar físico.、Eh, en este caso, el intendente ha definido、eh, que este centro de día va a estar ubicado、eh, en, en una quinta. Que tiene propiedad、eh, el municipio y que tiene las, reúne las condiciones necesarias para llevar adelante esta tarea. Así que nos queda un trabajo durante el mes de enero de acondicionar、eh, alguna infraestructura de, de esta quinta, pero、eh, ya está, hemos trabajado en este aspecto como para que. En febrero, tal como lo anunciara el intendente, podamos disponer ya de la designación del equipo técnico y también del lugar físico para funcionar y empezar a trabajar en lo que es la, la admisión de las situaciones、eh, con esta problemática que va a abordar el centro de día.